Vamos a charlar unos minutos con la intendenta eh, de Eduardo Castex, Mónica Curuchet. Mónica, Pablo y Lautaro te saludan de Radio Kermés, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Eh, Mónica, eh, continúa el conflicto eh, que lleva bastante tiempo, eh, no viene de esta gestión, con un sector de, de trabajadores y trabajadoras ahí de, de la municipalidad, lo que tiene que ver con la recolección de residuos. ¿En qué situación está el día de hoy? ¿Qué nos podés contar? Mira, el tema de la recolección de residuos, sí, como vos decís, un, un conflicto largo mm. con distintos frentes, o sea, con distintas cuestiones que se reclaman, que van variando. Hoy eh, hay cese de actividades del sector. Nosotros estamos cumpliendo con la prestación de servicio, <coughs> igual con otros empleados. Y mmm, tengo entendido que habría una convocatoria para hoy en la mañana hacer algún tipo de manifestación donde traerían gente... De, de otras localidades desde el gremio. La realidad es que están por se fue una conciliación, te, terminamos cerrando la conciliación con la obligación de sentarnos a charlar sobre el tema de una adicional que ellos estaban reclamando mm. frente a la evaluación de la situación y de todo lo que debe afrontar la municipalidad para adelante y que consideramos... Esto implica lo que debemos afrontar para adelante, tiene que ver con aguinaldos, bonos... Eh, la cuestión del aumento que todavía no está pautado por, por, por provincia. Eh, aparte de todo esto, el sector en sí tiene un básico y un adicional, digamos, por encima. Ellos son precarizados hoy en la municipalidad, pero están cobrando mil pesos. Y frente a estudios que hemos hecho, el adicional estaría a pago. Eh, les pedimos a ellos que tengan en cuenta esa situación, son de los sectores que mejor cobran de la municipalidad. Y bueno, fueron al cese de actividades, ahora han cambiado un poco me parece el, el reclamo y, y por lo que leí, trascendidos, estarían pidiendo la suspensión de la actividad o de la prestación del servicio, cuando era algo que en, que en conciliación habíamos cerrado. Somos una municipalidad que ha creado recientemente, tenemos ya dos meses de trabajo del servicio de higiene y seguridad, o sea que hemos, hemos dado muestras de trabajo en sentido de mejorar las condiciones de de los trabajadores y de dar mayor seguridad y de que ellos se encuentren en las condiciones que corresponden para, tra para cualquier trabajador, pero evidentemente bueno, hay otros intereses creados en el medio que, que no logro todavía descifrar, pero que, que moviliza a una situación de permanente conflicto en la localidad de Orocastel. Eh, Mónica, entonces para tu postura o la, la postura de la municipalidad, ¿no, ¿no se justificaría una medida de fuerza de parte de este sector? La verdad que no, y menos cuando no está claro cuál es lo que reclaman, porque en realidad arrancan por una cosa y después cuando eso se diluye van, pasan por la otra que ya estaba arreglado. En realidad que hay un conflicto permanente, una, un interés eh, oculto que todavía no hemos podido descifrar. Eh, hay, son, en el sector son ocho trabajadores, la municipalidad trabaja entre contratos, plantas y precarizados alrededor de 500 empleados. Por lo tanto, desde el primer día de función les dije nunca voy a beneficiar a un sector en desmedro de otro. Este sector en forma permanente prefiere o, o va en, en búsqueda de mejora solo del sector de él. Y nosotros venimos de octubre a darles un aumento a todos los jornalizados de la localidad. Y voy a ir en ese mismo sentido. Cada vez que, que piense en los trabajadores voy a pensar en la totalidad. Si el sector yo considerase que les deb debemos el adicional y que por supuesto que hacen un trabajo que que merece reconocimiento y demás, pero que el reconocimiento ya está dado porque por el monto que ellos cobran hay un adicional sobre el básico que está súper eh, pago ya, ¿no? O sea, ya estamos cubriendo esa, esa necesidad que ellos están planteando. Sí. Así que voy a ver cómo se desarrollan en estas horas lo, los acontecimientos y después veré cuáles son las decisiones que tengo que tomar. Claro. Eh, ¿Y el servicio se está prestando con, con que son otros trabajadores sí. que...? Hacen ese el laburo? servicio se presta, el, el servicio se está prestando de igual forma, atento nosotros tenemos los los camiones que prestan, prestan el servicio, no son de la municipalidad, ya vienen de muchos años que son contratados también, son por locación de, uh -huh. de, de los vehículos, y bueno, y se está prestando con otro, con otro grupo de personas que, que nada, que vos sabés que la situación hoy de todo el, el país es muy complicada, por lo tanto. Eh, gente que necesita trabajar es muchísima y nosotros tenemos pedidos permanentes y, y apenas tenemos la necesidad de, de cubrir algún puesto hay mucha gente que, que, nada, que lo agradece porque la situación económica y social es complicada. Eh, Mónica, eh, el Poder Judicial de La Pampa te revirtió unos despidos que, de trabajadores y trabajadoras de ahí, de la municipalidad. Sí, eso eso es sobre un sector del reciclado sí. distinto de los recolectores sí. Eh, son despidos con causa, que el, eh, la justicia interpreta que aplica el decreto del presidente de la nación, que, que no permite los despidos sin causa en pandemia, y eso está apelado y veremos, eh, no sé si saldrá antes de fin de año, pero bueno, es una cuestión que tiene que definir la Cámara ahora. Ah, ¿Ustedes apelaron como municipio? Sí, esa sí, decisión? claro, sí, claro, ah. claro. Nosotros tenemos despidos con causas, que no sería aplicable el decreto del, del presidente. Igual de todas maneras, cumpliendo la orden judicial, reincorporamos al personal como lo solicitó la justicia, pero está pelada la medida y consideramos que, que debería reverse porque concretamente en este caso, en el caso que yo te estoy hablando, que no es este por el cual tengo conflictos ahora, ¿Sí? hay un despido con causa, con, un, con una inasistencia a lugares de trabajo, con intimaciones previas, con un desalojo del predio. Eh, por parte de la justicia penal, o sea, hay causas sobradas por las cuales se, se fundaron los despidos en aquel momento. Eh, ¿Se te complica gestionar con todos estos frentes abiertos? No, la verdad que no, la verdad que la municipalidad eh, ha durante todo este tiempo hecho un montón de cosas que nos, nos llenan de... de nada, de ganas de seguir porque en realidad en épocas de pandemia donde las prioridades eran cuidar a los vecinos, hemos podido gestionar cosas que son importantes, tenemos más de 100 kilómetros de, de caminos vecinales recuperados de una manera, hemos ampliado el sector, permanentemente sentimos el apoyo del sector agropecuario, empezamos con todo un proyecto que tiene que ver con la, el cambio de la iluminaria en Eduardo Castex, pasar la LED, eh, nosotros hemos hecho de parte de la financiación en la iluminación de la plaza y estamos gestionando la iluminación de todo el pueblo en tres etapas. Eh, estamos trabajando junto al Consejo Elebrante en la creación de una especie de empresa que va a ser obra de la, todo lo que es la, la obra del extendido de gas. Hemos estado trabajando en cosas muy interesantes que generen puestos de trabajo, y hay entrega de créditos, hay entregas de planes de, de protección de vivienda, se ha trabajado muy bien, la verdad. Está, hemos creado el servicio de, de la unidad local en atención a niñez y adolescencia y todo lo que es violencia de género, así que la municipalidad durante todo este año ha trabajado mucho y, y vamos en el sentido de lo que nosotros pretendíamos, recuperar muchos espacios que, que creíamos que estaban eh, mal atendidos. Y bueno, hay veces que la, la administración cuando pone límites en algunos abusos tiene este tema de, de nada, de sectores que no lo, no lo admiten y está muy bien que así sea, mientras que sigamos por el camino de, del trabajo nosotros y ellos en algún momento puedan sumarse e interpretar que esto se hace entre todos y trabajando, eh, bueno funcionaremos. La última pregunta, Mónica, recién hablabas de la pandemia, 19 casos activos tiene la localidad de Eduardo sí. Castex, hablábamos con mi compañero recién aquí de un relajamiento por ahí en localidades del interior provincial, eh, ¿qué es lo que advertís vos en tu localidad? Mira, yo la realidad es que no he salido a otras localidades y se nota una cuestión de necesidad de la gente de ...salir a, a reunirse... Eh, ...nosotros trabajamos desde el primer día... ...mucho en el tema de concientización... Eh, ...tuvimos... sin eh, casos en la localidad... ...fuimos de las que más tarde llegaron los casos producto de que trabajamos mucho con todos los sectores, pero sí creo que hay un, una necesidad de la gente de, de alguna otra cosa que tiene que ver con juntarse y demás. Eh, nosotros vamos a seguir trabajando en todo lo que es concientización, creemos que es posible que la gente pueda tener un verano diferente, pero que el cuidado va a ser fundamental y que no deben olvidarse de eso, sino nosotros salimos hace poquito de la fase 2, recién el fin de semana, y lo que les marco siempre, estar en fase 2 durante las fiestas no va a ser agradable, así que necesito que se cuiden y que, que sean conscientes de que nos pasó, de que estuvimos en fase 2, de que tuvimos muy altos los contagios, así que ojalá que la gente pueda interpretar y pueda cuidarse, más allá de poder hacer las cosas que habitualmente uno hace y que tiene ganas y que ya tenemos todo un año de, de no hacer, pero, pero el cuidarse va a ser fundamental durante el verano. Claro. Eh, bien, Mónica, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, muchas gracias. No, nada más. Yo agradezco siempre la difusión que puedan darle al tema, que escuchen también lo que nosotros tenemos para decir. Eh, trabajo de una manera súper abierta en la municipalidad de Castex. Tengo reuniones permanentes con todos los sectores de los empleados y no tengo inconvenientes. Eh, igual, de todas maneras, cuando el reclamo venga por el abuso, por supuesto que, que no va a haber negociación posible. Siempre que el reclamo sea dentro de los derechos que corresponden, están abiertas las puertas de mi despacho, de la municipalidad y de cualquiera de mis funcionarios. Bien, Mónica, muchas gracias de vuelta. Bueno, gracias a usted. Bien, eh, Mónica Curuchet, eh, la intendenta de Eduardo Castex, dialogando en Periodismo Turno Mañana. Periodismo, información y todas las voces, todas. Periodismo Turno Mañana. El primero a la mañana.